Antes luminarias como Errol Flynn, Michelle Simona, Edward Rutte, con una ciudad mejor, una realización nacional. No quiere esto, no quiere que la paz... de pero seguros frase que jamás se hizo se usó se asustaron se asustaron uh, había gente empezaron a llamar la gente la gente llamaba y decía qué pasa que no empiezan dónde es están cerraron, ¿no? golpeale a, a tu micro porque maxi ahí está, ahí está no, no para para pero, no pero con cariño claro no, que... <risa> no te digo, ahí ves, estamos en no es tu esposa bien, no, no lo que seguramente ya mucha gente apagó la radio y está durmiendo dije no no están y está, me está me apagaron Ah, si no durmieron con el plan. ¡Ey, no, casi no. se van a ir a escuchar, Dolina! ¡No! Ah, muy no, bien no, los que no, se no, quedaron. Jamás. Y... <ríe> bueno, entonces la persona que acaban de escuchar es Maxi Falcone, que tiene su presentación. Patria tecnófila, pueblo amante de las novedades de la querida Internet. Llega el espacio del licenciado en Enparfujo Web. Si no casa un soto lo que dice, visite www.nodoweb.com.ar y métase en sus micros. Ahora sí, Maxi Falcone, podés empezar a hablar de tecnología, internet, web, web 2.0, geeks, nerds y lo que quieras ¿Puedo hablar de fútbol? ¿Sí? Digo, manteniendo no, la cábala, sí. porque estuve claro. pensando últimamente lo que más hablé <risa> en todo este tiempo fue de fútbol ¿Y la cábala en función a, qué? ¿A que, pase que ¿A que mañana jugamos con Alemania? ¿No están nerviosos? ¿Eh? ¿No están, no están preocupados? ¿Cómo Yo mañana que jugar no. con Alemania <risa> Y recién me a bueno, ahora Bueno, pero nos sentimos como parte de este equipo, ¿no? Te preocuparía, a ver, te parás y ves Los osos alemanes dos metros. Me reidentifico yo. Yo también. Con... Asustar. Yo también y por eso siguiendo la cábala que voy a decir, voy a contarles algo más sobre fútbol y sobre internet. Dale, está bien. Eh, yo me identifico con Italia. Yo quiero que gane Italia. Yo no sé si quiero que ganen los fachos italianos, los nazis, eh, ¿Qué nazis? Eh, eh, alemanes. O yo los me mi... imagino o los milicos argentinos. Ojo, oh. porque puede llegar a darse en la semifinal del eje. Uh. Muy, muy muy y del otro lado la Francia e Inglaterra Francia Inglaterra una semifinal y Alemania e Italia por otro. Puede ser muy interesante. Indudablemente no va a venir a Estados Unidos a salvar ninguna papa. No, no, no que no Indudable... la fueran con los negros, pobre indudablemente todas estas finales las vamos a poner una paginita alemana que se llama claro. bgi.dr.dk barra sporten claro, uh, o sea, sí. la gente anotó sí, notó lo como le decimos no, no, como decimos siempre pueden ver en es esta página está muy buena, se acuerdan del Shockwave alguna el vez Shockwave. En, en la prehistoria vos Martín que navegás mucho, usaste claro. alguna vez el Shockwave sí. el, el Shockwave player el Shockwave player no, el, el flash player es otra no, cosa el Shockwave, el Shockwave, Shockwave player tenía player, era como una ruleta, yo me acuerdo que cargaba los videos et, había salido una especie de Shockwave player en un momento que te bajabas que lo tenías en tu compu vos te bajabas videitos incluso de South Park y los metías, y entonces vos lo hacías girar era como una ruleta podías poner el shuffle el shuffle giraba con una ruleta y te aparecía un video quiero que me explique después qué es la que es Shockwave y qué es el Flash Shockwave Player claro es eh, digamos el, el abuelo del Flash Player sí o sea una tecnología muy similar que el, como herramienta de desarrollo era el Macromedia Director la misma empresa sí que con el que se hacía sí rooms interactivos y también se hacían ah, bueno. aplicaciones que son del Shockwave Player Pero 2x3 uno cuando recién instala su browser o lo que sea te pide, uh, no podés abrir esto porque te falta el Shockwave. Exactamente, y si te metes. Quiere en decir la paginita... que hay un montón de aplicaciones todavía vinculadas a eso. Hay algunas cuantas no sé si un montón Pre pero con el cuantas. flash la suplís o no no no, es la ¿No? Supliz, no. el show web player es otra historia tanto así que esta semana fue noticia porque se asoció a Adobe, que es el dueño de macromedia ahora sí. con google para repartir vía el show web player el, la maquinita del show web player el, la barra de herramientas de google esa que va arriba del de navegador no llevo a este ¿Qué? el show web player tiene como ventaja a diferencia del flash play que puede meter 3d ¿Sí? Podemos tener objetos 3D Y por eso hay muchas En muchos lugares donde vos ves que te piden estos Shockwave players Son las páginas de juego Donde vos tenés videojuegos ah, 3D ajá. Que te dicen Para ejecutar este videojuego tenés necesidad de play player va, Te va. lo bajas y anda Se está popularizando mucho Creo que estamos viendo está, es, un resurgimiento está de Está esto. volviendo, claro Porque en su momento era el Shockwave Exactamente y ahora está... de golpe te pasaron al flash sin darte cuenta Sí, sí, y ahora están los dos Que no son el mismo, la misma aplicación, son diferentes players, pero están los dos. Y estos muchachos lo que hicieron estos alemanes para publicitar la herramienta que hicieron sobre Joker Player es una herramienta que nos permite ver todos los goles del Mundial desde distintos puntos de vista. ¿Qué es esto? Eso es un, es un oh, 3D, un 3D, ¿Sí? un 3D de, de los partidos con los goles tal como se hicieron, donde vos tenés dif dif diferentes puntos de vista. Esto un 3D sabemos que es muy fácil, vos lo a la que... cámara le asignas una posición eh. y listo. Es lo que Lisandro estuvo buscando hace dos semanas, <risa> <risa> <risa> <risa> Pero y que redibujan redibujan digamos toda la jugada redibujan claro. indudablemente tiene alguna herramienta dinámica donde captura los movimientos los personajes de la filmación y eso se los asigna a esos, a esos personajes no y puedes acercar funciona. la cámara alejar la cámara Ten, ángulo, no ¿o tanto no? como eso tenés por ejemplo la cámara un punto neutro que es arriba como podemos verlo en la televisión claro. el punto del jugador de tal o cual jugador Un punto, en el exacto, sí. un punto en el centro de la, del campo. La del árbitro. Un punto. <risa> no, sí. no está en el centro el árbitro. Eh, pero hoy están gordos. <risa> y el árbitro pajero. ¿no? Eh, tenés el, el punto de la pelota. Sí. Sí. Pelota novela, como, eh. vela, como no, la patea, uh, como entra. Girás, ¿eh? girás todo el tiempo. Girás, ah, la, la, la, dum, dum. Girás, ¿no? girás. Girás. En serio, girás. Girás, no oh, todo no. el tiempo, pero girás. Siempre hace unos mareos. Y sí, cosas. sí, sí, sí. Bueno. Y tenés la, un, una cámara volando por sobre el campo continuamente. La cámara helicóptero. Una cosita O así. la delta. La de la. Ah, podés elegir cualquier jugador. Podés elegir cualquier jugador o cualquier. No, cualquier jugador no. Te dan una serie de opciones. Tendrás como ocho cámaras para Está ver bien. el mismo gol. Está bueno. esta piola. Está piola. Eh, son realistas los avatares eh, sí, bueno eso es el tema lo que va a decir <risas> el movimiento es un poquito como si vos sos medio caprichados de que hmm, no termina de cerrar pero sigue siendo muy interesante Es como el ver. punk pero en fútbol no, sí, es, <risa> claro. no es un winning eleven claro es un winning 11 pero tampoco está tan lejos ojo ojo yo creo que este tipo es de herramientas en 4 tarde o temprano vamos a recurrir El árbitro robot ¿Está? Se presta la situación que vamos a ver todos, este, va a tener un árbitro que va a decir, sí, esto, sí, esto, no, porque va a tener millones de cabras y va a ser mucho más seguro. Y este para esta no lo quisieron. No, no quieren, no quieren, sí, sí, no, no quieren. No no, quiere. no quiere. ¿Y por están los árbitros? Y porque eliminan los... las pequeñas ventajas que.. Están los árbitros, como en la ría ah, claro. en el MP3 están los árbitros Eso. que quieren ser, bueno, sus robots. Bueno, la cuestión es si metes en micros.nob.com.ar vas a encontrar la dirección para ver estos goles. Esperemos que estén los de goles de mañana, el triunfo que, que hagamos de este partido, que vamos a estar siguiendo minuto a minuto. Mi, mi duda, vos, vos serías Argentina, ¿no? Sí. Cada vez que te incluís en qué equipo. No, te incluís en el equipo que quiera. O sea, son los goles. No, ¿sí? no, de... no digo, vos ahora cada vez que habla de nosotros, vamos mañana a ganar de. Ah, sí, Estoy sí, sí, Siempre... no, sí, indudablemente. Siempre. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo me enganché. Yo digo, con... Nunca lo nombraste, a lo mejor. ¿no? Ah, eh, dejaba... Quería dejar alguna duda. Claro, a lo mejor la gente por mi manera de hablar piensa que soy alemán o algo así. No, yo lo pensaba. Ucranio. Ucraniano. Ucranio, eso está bueno, un, un ucranio. Bueno, más, más, más Podemos más, seguir más. otra noticia más sí. interesante. Como estoy viviendo. Digo, comentaste, según tengo entendido, comentaste ¿Qué? en el programa la vuelta de Futurama. Sí. sí ah, perfecto. Usamos, no claro bueno, sí. También. perfecto. <risa> Se hizo eco de todo esto, toda la bloguésfera tecnológica, todas ah, las sí. páginas donde te hablan de Internet, todo el en No, todos no, miraban Futurama. Son todos, todo, todo miraban Futurama. Y ese es el punto, que hay una clase social, sí. una clase, un estudio antropológico se me dice, pero existe un grupo de gente que son llamados entre varias cosas los freaks, los nerds o los geeks, que no son todos los mismos, son de tribus diferentes, claro. que, los algunos techies. tienen los tequis, pero tienen todos alguna relación entre uno y el otro. Los tequis son los empresarios. ¿Sí? Bueno, yo creo que no, es discutible también. Los, los trekkis, no, los son una sarta de nabos. ¿Quiénes son los trequis? Ah, bueno, no importa Este, ocurre, ¿qué es sí. esto? Es que evidentemente está surgiendo, hay un hay un, un nicho de mercado, uh -huh. ¿sí? Que está, a cada tiempo estamos, sí, somos los frikis, somos los geeks, hacemos esto, que la tenemos... Bla, los frikis bla, son bla. los españoles Los frikis son los españoles, nosotros vemos freaks, Porque, ¿viste? Claro Los mexicanos también tienen un término para eso, muy similar No sé si es freak o algo así, pero no, tampoco le dicen frik Bueno, ya íbamos va, y a ¿qué, qué pasó con eso y Futurama? Bueno, que hay toda una clase, todo un grupo de gente que está surgiendo, que, que, que no podría surgir eso. a través de internet, gracias a internet, que son estos que minan Futurama, que todo claro. esto, que a partir de esto dijeron, pues, era el enlace, Futurama, que gracias a ¿no? internet no tienen amigos, que es eh, claro. posiblemente que dijeron, che, esta gente consume, pongamos Futurama, de de vuelta, eso. que miren los dibujos animados, a la noche, que dibujos animados las a, a la noche, los dibujos animados de la noche, claro. ¿sí? ¿Los dibujos para producto para Bueno, y me encontré o sea como ejemplo de esto mmm, varias cosas o sea encontré esta semana una película que ocurre cuando un friki se enamora se llama así la película no se le llama dvd <risa> <risa> está bien pensé que, que yo, era el nombre de está la muy buena porque así lo anunciaban algunos cuerpos de un friki de es la de sinopsis ese, de... el, sí, el tipo es un fanático de la guerra de las galaxias que se enamora Y bueno, ¿qué es lo que, que le, le se enamora otra mina? Que tenía también una novia. Parece que los frikis tienen bueno, novia. Lo, el Star Wars Kid era un friki. total Sí, sí, totalmente. Y bueno... Y siempre aparece pues, alguno. El gordo Numa Numa también. El de la Liga Antimundial de Fútbol. El también de la Liga de Fútbol. No sabe la cantidad de gente que estuvo entrando últimamente buscando la Liga Antimundial de Fútbol. Por suerte no me han puteado directamente a mí, <risa> pero entran buscando eso. Y, este, y otra cosa que encontré, ¿Qué? que vamos, después de una última novedad que pase, vamos a escuchar, es una canción totalmente geek. Es, que tiene onda, que es lo que bueno que está, que Podríamos tiene onda. Podemos explicar que es geek, también. Geek, digamos, es alert, pero Ajá. integrado, o sea, solo de cuestiones informáticas tecnológicas. Claro. Este es un bloque geek. ¿Sí? Ah, hablamos exacto. de estas cosas, hablamos en estos términos Indudablemente la gente está durmiendo Cuando escuchan esto Se ponen a dormir esto es, Eso sería un geek que En términos Un hijo de unos Claro, en términos bondadosos vamos a decirle un aficionado a la tecnología, al internet. No término... es un aficionado, es un profesional, digamos, un enfermito de la o tecnología. tecnología. Por eso decía, en términos sí, bondadosos sí, sí, vamos sí, a decirle un aficionado. En términos bondadosos, pero no merece el término bondadoso, un enfermito. y Mucha claro. de esta gente se enorgullecería de esta cuestión de que le digas enfermito. Sí, es la gente que lleva, por ejemplo, un, un que usan remeras con un código HTML impreso en la remera, claro. esa clase de gente. Así que tienen muchos chistes internos que se ríen, toman mucho café no hay nada, no hay ningún lugar como el 127.0.0.1 claro a oh, mi papá Ese, esa clase de, de, de cosas que solo se entienden entre ellos y se ríen, se ríen. cuando ven Bueno, pero esta gente también hace canciones con onda. Ah, sí. Sí, es una canción que seguramente vos la conocés, Martín. Sí. Vamos a decir la verdad, Martín me la pasó. <risa> que es una canción que han hecho... Geek. Eh, sí, totalmente geek de un tipo que se enamora de un eh, moderador de un chat IRC. Estoy hablando de un chino. Un chat IRC es uno de esos viejos chats donde vos te metías con el Mirk, que entraba claro. la gente por un canal, ¿verdad? Bueno, el moderador venía a decir que decía vos hablas, vos no, vos entra vos no, una cosa eh, así. Que más. Claro. Exactamente. Muchas veces podían ser un robot, muchas veces podía ser una persona. En este caso, el personaje de la canción se, se cree que es un robot. Van visitando micros.novo.com.ar van a encontrar el link, bin, link a el video con los subtítulos correspondientes casi lo decís en español casi decir vínculo sí <risa> terrible el bing link. dije bink el binkling el bink <risa> y eh, qué más hay algo más es eh, eh, sí, una última noticia la, la, la noticia de chisme eh, ah eso claro que venimos venimos bien, venimos bien con el chisme me voy el ch no, somos <risa> bárbaros no Perfecto. está bien, tranquilo ah bueno pero quiero pasar el tema es eh, claro sí, ah, sí está este, el, el blog de Liniers Sí, hay que decirlo. Ah. Lineal es un maestro, el mejor historietista de los últimos tiempos de la Argentina. Lo sí. merece, hay que decirlo. El tipo uh -huh. hizo un blog. Aparte de producir Macanudo, que es lo mejorcito que se puede leer en historietas hoy por hoy diariamente en un diario, sí. produce macanudo.lineal.blogspot.com. No tiene una serie de historietas autobiográficas muy buena, muy interesante y este no no, sé, no son de humor ni de chiste, pero sí son Sí, divertida, para historietas y tú... autobiográficas también estaba blogotomía blogotomía punto blog, ¿eh? Es, ¿eh? Punto es más todo. yo creo que el autor de blogotomía considera que que lineal le estuvo robando le robó le robó le robó así que le mandamos un saludo a Diego Role que solamente sí, mañana sí. no va a estar escuchando ah no porque no están <risa> <risa> eh, nada bueno me eso. voy con la canción eso claro ¿Ven? cómo se la llama canción tiene onda se llama no sé Ana creo que Ana se llama. Ana, Ana es Ana. el bote se sí, Ana es el bot, así es Y bueno, este, Ch nada, creo que gusto. es holandesa, estuvo bueno, sí, el tema estuvo muy bueno no <ríe> <ríe> tiene onda, aparte no es una canción, que tiene onda es realmente para ponerse Es a más, bailar. el tipo es rubio, sí. es rubio y, y no tiene lentes, y, no tiene y, y delgado <risa> <risa> Este, nada no es un link Delgado sí, puede ser, lo que no puede es ser es fibroso Creo que es fibroso, bueno, tanto no miré Y para lo mejor es como Mini de Vanilli también puede ser o sacémonos la duda de cómo oye eso vamos a escucharlo listo, me fui <risa> Berätta var tych känner all tym samym alla som är här w som samym sobie, nie vi w utan samym Det finns ma w som samym nie ma w tym samym jag som känner inget en en ingen samym sobie, nie ingen kika få w tym alla nie ma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 Det verkligen kanal en övervåldans. Jag trodde aldrig att jag hade så full, men annars Anna skrev och sa jag är ingen bad, jag är en väldigt väldigt vacker kille, som nu tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns inget som behöver förklaras, för i mina ögon är hon alltid bad. Hon är Nie ma nic, co by się udało, bo my ode mnie też, Nie 411 es el teléfono de Yolki Palki, el mail es yolkipalki arroba Y no la dirección es eh, la web está en www.yolkipalki.com.ar Un momento diciéndolo tan lento Pensé si estaba diciendo la web o el mail, por eso es que es en com .ar. Hoy no hay noticia del día no, no, porque, no existen noticias. No, porque la Muy noticia bueno. del día es que el 8 de julio, este sábado no el otro, es la fiesta de Shulky park La Shulky Party. La Shulky Party el 8 de julio en la Casa Encantada en Güemes y Rodríguez. Güemes y Rodríguez a partir de las 11, 12, ¿qué hora? 11. Once me a partir de las 11 me... ya pueden ir. Sí. y ya claro, van a estar va las puertas abiertas va a estar el gañán de luciano raigonda haciendo su stand up comedy exacto va a estar agosto en vivo directo desde hurlingham como y, siempre claro va a haber nada, fiesta de luciano, después pero muchísima música con unos claro, increíbles Stein y Boy. con checho dj checho dj quién más ignacio Pumao y, y, y quien más y uno nuevo <risas> paroxismo Y yo... Bueno, eso nada. DJ Berman. Eso. DJ Berman. Ah, DJ Berman. El nuevo, el nuevo DJ. Que ya lo hemos escuchado, o sea, con sí. gran éxito, un, o, o el rey de los mashups. El rey o sea, de los mashups. conocido como es. Sí, sí va a haber mashups, va a haber mashups. Bueno, eso era todo. Esa era la noticia del día vamos a seguir rompiendo las pelotas toda la semana que viene si se hecho, van no más entonces a ver sí dale no, querés decir no, algo porque no, yo me vine preparado no. pues, siempre me apura, incluso no, me eh. de los gritos rápido cosa. no pero hay que dejar el espacio porque viene billy billy, billy trajo sí, mucha, música mucha música y se enoja sí. si no le dejamos su lugar sigamos directamente con el especial con música de los 80 reversionado música de películas de los 80 reversionadas películas que la mayoría se trataba de Escuelas secundarias Donde había un montón de gente Y donde siempre estaban los típicos personajes De toda la vida En realidad de los 80 Vamos a escuchar a The Coldfield Sister Haciendo Please, Please, Please Let me get what I want Un tema de los Smiths Que estaba en la película Pretty in Pink Y después vamos a escuchar a Underdog Haciendo I Met With You Un tema de Modern English Un temazo, un clásico Que estaba en la película Valley Girl El especial de Jolky Palki Con música de los 80 reversión Turn a good woman back Este domingo no se pierda por Combat Space, King Kong vs La pelea llega a ustedes, gentileza de Yolki Falki.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 Si encontras una caja en la vereda, no no no no no la toques, se puede explotar y lo quiero ganar de canción, yo gui para un mundo de canción, yo un mundo de canción, yo un mundo de canción, mundo de canción, esa película ver? está buena trabaja Haley Berry la pegan uno ah, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> cuatro estrenos en Rosario para hoy uno con mucha plata muchas cosas otro muy malo hoy, hoy que vamos Hay a hablar cosas de las raras cine, hacer un paréntesis por la el deceso de Ah Benisky. eso ¿Qué? Ah, sé qué leí? Pobre. Leí que se murió en Brasil y de un paro cardíaco. Ah, muy bien. Sí, viste, te, te aumenté la información. No la sabía, me sorprende que, que ya a esta altura se sabe. Sí, apareció donde... En, en todas las páginas, va en algunas páginas de cine, en cinesargentino.com. apareció un coso negro arriba. Murió, el que, sí, terrible. Muchos de sus amigos que estaban in, Muchos de sus amigos estaban insultando. Sí, ¿a quién? Que man, mandaron <risa> fruta en esas noticias. Ahí bueno. Sí, sí puede pasar. Sí. A mí me resulta. ¿Por qué no mueren los que deben morir? Claro. Postiliones. ¿Por qué? Sí. ¿Por Lucho? No me digas postilones a mí. No, sí. Como. su Subiela. ¿Qué pasa, Subiela? ¿Por qué? Tanta gente que realmente se dedica al cine y merecería un final más inmediato que el de estos tipos. Se está muriendo el nuevo cine nacional. Sí, sí, sí. no era porque murió. Bueno, era, pero tenía 40 años, pobre. 47. Estaba bueno, ah, ahí, no pisando los 50. Está bien, ¿no? ¿Está bien qué? Ah, no, no, la muerte nada. es parte de la no, vida. Claro, la se muerte nos... es parte de la se vida. Viene, se, Eso, se nos va redigonda en cualquier momento. No voy a decir nada. No, se pero... nos va redigonda. No, pero tiene que hacer un par de películas primero. Y va por el par. Me quedo con toda la plata yo si se muere redigonda. ¿Qué plata? la que va a generar porque bueno no va a terminar la película en sonar hijo de puta Me vamos a matar antes no, no, desde que termine vamos a escuchar el primero de los cuatro estrenos que hay hoy esta semana en Rosario <risa> <¡Santo por! risa> Carreras conocidos, soy un famosísimo coche de carreras. Yo soy un famosísimo coche de, de carreras. No o aficionado a las carreras de toda la vida. Es el italiano se... gay. Conoce a muchos Ferrari. No, <risa> no ellos compiten en Europa. Ah, la de Will Ferrell es esta. No, pero no es ¿por qué Will Ferrell? No, La de corredor de autos. No. Es mi promesa. Esa la quiero ver. Oh, no, no, no voy a prestar <risa> por el cuatro. Ella solo. La Will Ferrell no es Cars, que apeste, ¿no? Cars. Ah, que no la, la tradujeron o oh, sí. No. no, no, le dicen autitos. Le dicen autos. Una vez, no, no una vez autos. que, que tiene un nombre sencillo de traducir, no lo hacen. Le dejan cars que. Yo qué sé, no es tan autos. ¿Cómo es? Autos le podrían haber puesto. No, pero no. Autitos. Ver, quiero ver autos. Autitos sí. Bueno, debe hacer un, un paralelo. El papel que hace Paul Newman ah. en la original, Ajá. en la versión en norteamericano.. Acá lo hace en Castellano. <risa> en narrico lo hace Vázquez. Juan María Traverso está bien corredores de autos hace... el papel de Owen Wilson lo hace Marco Di Palma y es rubia que se parecen son dos loquitos sí. yo, yo creo no, que, no, yo creo no. que Ay, no son personajes no para eso. particularmente no son personajes para dienes sobre todo Marcos Di Palma como de jugar un poco los no, y traverso, no bueno, sí, también, <risa> a ver, pero como sé, se, como ser humano o sé sea, porque viene, viste, es media jodida con el tema de quién es parte de su empresa y bla bla bla, bla que busca toda gente no con una intachable. ¿Quién? Disney. Disney, ah, tiene la tiene contratado Bertotti no sé. nada más y tiene que hacer todos los papeles Bertotti y claro, te, te tienes que ser virgen por lo menos para ah, trabajar en mientras Sí, que cada trompada bueno, no sé. cuando, cuando le dicen algo. Cars, claro. Cars es la... Eh, John Lasseter volvió a dirigir. Un fenómeno, el líder de sí. Pixar. A ¿Eh? se hubiera quedado haciendo dibujitos. Prefiero que dirija otro. Pero bueno, ya está. Eh, fue el de Toy Story, ¿no, Lasseter? Claro. Y de todos los cortos antes de que Pixar existiera y tuviera a Steve Jobs como su jefe. Vamos con el segundo estreno. ¡Vamos! Y es... Este viene en inglés. ¿Quién es esa niña? Eh... Me dije, sí, claro, la única niña. No, no es la única niña. ¿Hasta cuándo vas a actuar de niña esta niña? ¿Cuánto tiene? Ya tiene que tener 15, más o menos. 35. 35. No. Vieja Apel, era... Le vieja que a mata ese a... caballo que no puede correr más se les guinzó el caballo viste cuando se ginsan lo matan, lo mandan al muerto no, no, los caballos no carreros lo, lo sacrifican, lo sacrifican lo sacrifican porque no, no pueden jubilarse de carrera y no. después ser caballo de no, no no no no no se transforman no en comida automáticamente en mortadela eh, pero hay cartones pero qué pasa el, el, el tipo le dice no porque la nena se había hecho amiga del caballo porque el caballo es el mejor amigo la de la niña no te puede hacer amiga de Dakota. Y sí, el caballo sí su amigo de la. Debe ser de insoportable esas estrellas. No es la hora que ya se empieza a drogar y que aparezca robando banco. Robando banco, es el único amigo que puede tener Dakota. Sí, un caballo, claro. Y usted, amigos, ¿Dakota es fácil en teta o no cuando sea grande? No, no, no, para mí chata. que. Chata. No. Sí, mi chata. Sí, para mí que sí, que chata. Está bien flaquita y chata, así como es ahora, pero con una cabeza más estirada, digamos. Uh -huh. Me lo imagino. Hollywood pues, bueno. las cría así. Sí no las deja crecer ella viste, tiene, complejos, hormona, tiene el complejo tiene complejo de niña prodigio y va a tener que parecer una niña prodigio siempre eh, de barcelona ella claro. así le dan las hormonas que le daban ah, a guión sí. <risa> dreamer en busca de un sueño se llama Dakota cota fan y carrasel que hace del papá de Dakota cota fan en busca de un sueño si la vas a ver encontrar sueño <risa> este comentario <ríe> pero hay dos estrenos más este seguro que no lo vamos a ver a ver si el Billy? próximo sí ¿Eh? que sucede en ese instante entre la vida y la muerte no Mel Brooks por fin tu vida ante no, tus no, ojos vida, Dios. hay una luz ¿qué el último de? hizo Mel ¿o la verdad es algo están rey, más siniestro de... la verdad es Algo que supera tus miedos más profundos no no te van a producir sí. hay alguien Floto por fin ¡Oh! algo por no, fin no, no. Llegan. Manos dentro del vehículo, es, y la, es la típica y si van estos galleguitos en, en la camionetita y si frena en el medio del desierto se les frena el auto o algo le pasa un monstruo cuántas películas van a ser igual? en el desierto yo no la vi en el desierto no bueno la de clip 2 no en el medio del desierto? ¿cuál? clip? shipper Creep 2 shipper creeper texas ni la vi ni la vi ni la vi las texas el medio del desierto la otra de hill hawaii también es todo medio del desierto son todas iguales calla Teresa no pueden ni hablar siempre hay algo raro los pueblerinos son asesinos o tienen un Creeper. bicho raro ahí encerrado o matan ellos así que esta película no la vaya a ver si vieron alguna Bien, de Max, todas eh? estas si vieron ya eh, chipper clipper chipper clipper this hill's have eyes eh, cuando está ordenando en ranking bro? texas chainsaw massacre La, ah, la la la No, que mata a la gente no no de terror la <risa> estaban pasando hoy ¿Es que eh, pero es buenísimo es eh, <risa> película, no, las tres las tres el bicho mutan las tres sí. es genial las tres en mutaciones no es están genial. copadas Bueno, este se llama Ricker, Noche Diabólica le pusieron. Tremor se llama por el... para que lo te... vean. Noche diabólica, la... ya no, hay cinco no, no, no. películas que se llaman Noche Diabólica, así que esta vendría a ser Noche Diabólica 5. La del cuarto estreno, el último, que seguramente es el mejor, porque el para mejor. el final dejamos lo mejor. Cars. Ay, Juna, ¡Oh! No, Dios mío. Que solo escuchase. Bien, amigo, tú tonto. ayúdenme. Antes de que Una comedia divertidísima. ahí, canejo! ¡Que se cae un fantasma! ¡Se la va a tener que ver conmigo! Lo mal que actúa esta gente. Lo trucho de la banda del sonido. Yo no puedo creer. Estoy indignado. Ah, ese, ese pedazo estaba bueno, mío. Ahí termina, mira. <risa> <risa> Indio, estamos en el horno. <risa> Ay, Dios. Hacer barullo. No, yo, yo no puedo decir Realmente <risa> no tengo palabras para describir. ¿Cómo se llama? <risa> es la nueva de Patorucito. No, la gran aventura de Patorucito. Yo creo que Mingo y Aníbal contra los fantasmas da miedo al lado de esta película. Está miedo en el sentido de que tiene, tiene mucho también. mucho 3d la película mucha mezcla de 2d con 3d que no siempre viste ¿Pero insoportable debe ser debe ser una ah, voz, a mí me molesta el tema de las voces a mí me molesta la voz que, de sí. mujer que le pusieron a paturucita la voz ¿Puedo? de mujer claro. Norma leandro la hace no la voz de paturucito no sí, no, sí, no me asusté hace una vieja la, una bruja pero, pero, no. <risa> pero podría ser sí, si podría sí, una mujer, más, la de un Oscar, gana un oscar pero El eh, con Patrucito tiene esa... Es muy difícil porque no se sabe nunca que, que a qué corresponde, qué estatus social, si es verdad... No se sabe. Un indio con plata, eh. Pero aparte no se sabe qué edad tiene y, nunca... y le ponen voz de nene, no me parece que tenga voz de nene tampoco. Pero... Es un enano, un eh, es un pigmeo. Yo me vi un capítulo de Patrucito y leí que lean Patrucito Parezco el ah, chavo. De indio de la India. Parezco el chavo Foc. Lean Patrucito se me va a decir una Lean cosa. Patrucito. Patrucito, loco. El le mando la, la lectura <risas> de Patrucito No se me sonó una... una, una no sé si <risas> estoy, estoy viendo mucho a chavo está, está en las 24 Yo horas de la Pero toda la, Pero, la vida. Cars. En en yo este el, ya la de Cars no, no, no. bueno pero considerar las opciones que tienes a mí tampoco me dan tantas ganas de ver yo siempre Cars. digo lo mismo ningún tráiler de las películas de Pixar me gustó y ninguna película de, de se, Pixar se, algunas menos por no, ningún tráiler se, se, se, se estrena también Invasores Vecinos Invasores esa, ahora eso sí que no le tengo nada de fe pero a Cars Tiene que estar bien, es de ellos y hacen lo sí. peor que han hecho está bueno, que Finding Nemo. Exacto. Para mí no es lo peor. Sí, ¿Cuál es peor? peor? ¿Cuál es peor? Para no, para mí no tiene película que le puedas decir peor bueno pero es? Bueno, ¿Tampoco, no bueno, camino... tampoco, tampoco es tan lo hice de mala leche con trafica no. Nemo, él a mí que... no me gusta a y son... Nemo pero, me todos parece una bien voz tienen mala leche para con mí está Nemo bien pero es lo peor que hicieron no me parece aún todos mala leche con fan y ya la vi en bambi cuando le dieron la primera es Germán Dune no no no, no no no no me vea no, discutime el, cuando estamos oh, discutiendo dejando oh el aire lo que no puedes. ser tan me Walk to ginger sugar and a piece of you gotta maintain a high blood pressure keep on strumming till the blister hurts so much it's no longer possible unless yes let's try a different angle i woke up in Gotta maintain the high blood pressure Fixin' myself they whiskey sour In the Midlands of England They don't have a price Bourbon, lime, cordial, tonic, and I pressure. I'll sit around with you guys Only later I wake up when I hear the clock click And I don't mind Being the lunatic I woke up in Seven different cities With the same stain I'll catch up on my khaki Sinie potie, enjolki, palki. La música que escucha Billy, la música que escucha Billy, ya no la escucho te importa no, no, pero no era la intención uno hace es? algo con un gesto y te bueno. lobo la intención era no que vos elijas un chocolate para mí pero no lo hiciste Voy. lobo te doy la pierna no es lo mismo no no no oh. no no oh. vos, no no no de no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no pero no no soy bueno. no no no Pero Billy no es un niño. ¡Ay mira, dibujé el perro más lindo! <risa> Dibujando cualquier cosa, miren, ¿no parece el así? Fíjate de cote. ahora bueno, sí, que te parece. el Un coli. Fíjate. Un, coli. un alcohólico. Eh, está vamos a hablar un poquitito de recordar, viste esa. ¿Esta no no es la eh, música de Coli, de Láser? Las musiquillas esas, mm. un gallego un musiquillas que no, que no está en otros tiempos allá por los 80, viste, se baila música de los 80, también se recuerdan series de por aquel entonces, con la ah. misma con la que se baila la música. Hay que tener cuidado. Y hay un no una coincidencia, ¿no? Que hay estilo de los 80 de música y un estilo de serie marcadísimo donde ciertas cosas y la música de la serie también me apropió a la década no cosas que pasa siempre esta serie ya por el año 84 me acuerdan de Ernest Bornain el lobo del aire y toda y había un Bueno, la historia era de esas cosas, el, la guerra, de Vietnam dejó muchas cosas y el trasfondo de esta historia viene de un tipo, un renegado que termina trabajando por una misteriosa fundación. Sí. Y acá las lo la funda fundaciones, sí, acá la fundaciones hacen política. Acá en Estados Unidos <risa> las fundaciones crean héroes. Cuando Giovanni manejando por el ejemplo. <risa> Bueno, es más o menos la, era, la misma vos, trampa. Un Un helicóptero creo que se habían robado de, de una... De una es de, de, de, de parte la de la CIA. Militar claro y un helicóptero que termina en un no débil y lo termina usando para este emprendimiento medio qué sé yo ¿Y ¿de dónde sacaba la plata la gente de Airwolf? la fundación es porque tiene gente de Guita que quiere hacer el bien Ajá. pero había más trasfondo político en la primera temporada hablaban de que tenía más, más cierto más toque de realidad de lo que pasaba o sea había trasfondo y palos grosos a la política de por aquella época Ronald Reagan ¿No podría llamar, haberse oh, llamado la ballena del aire mejor por, por el, el... Tenía la panza chavarra. blanca, tenía la tenía panza la pancita blanca. blanca, parecía sí. una ballena. La horca del aire. El helicóptero, bueno, sí existe, pero tiene, no, no es tan bueno ni tan copado, pero está por ahí dando vuelta en el mundo. Es un Bell 2500, qué sé yo, más importante, y está ahí. Hombre, Hubo problema, el tipo era un borracho de mierda, el que hacía el personaje principal. Y... Sí, no apareció más después. Se no, murió, se murió de, no, Sida, que ah, de, de Sida. de los primeros grandes que murieron de Sida. Freddy Mercury y sigue este que no tiene un nombre era Morcanges no viene al caso el nombre no. pero para seguir avanzando no vamos a recordar otra serie un poquitito más que tenía un tema regroso grosso grosso, grosso a full con muchas guitarras eléctricas zarpados heavy sí. metal sin sí, la presentación que todos recordaremos escuchamos después de decir un par de boludeces sobre esto escuchamos el tema de lo de Thundercat que está ahí que es? decir Para prestar atención no a la instrumentalización y el estilo poderoso Power Rock American mezclado en una bonja serie Block. Uy, aquí, de, claro, este temas, es... creo que decía que me gustaba más el de los balcones galácticos como serie eso. Pero venía no, son... a es... no sé si la traducción te deja ver lo bueno que es. este el tema. es el famoso heavy metal de videojuego. Claro, ahí, este sitio y podemos tener una postura común con respecto a eso. Pues. Eh, para recordar... Eso sí. que parece en son teclados. Claro. Claro. ¿Teclado? No, son guitarras <risa> no, son guitarras es el, el de videojuegos para Tinc... después emulaban todos los videojuegos vos los escuchabas y decías, oh, qué linda musiquita, y eran temas heavy hecho bueno, para hablar un poco de la serie, volver a la de Airwolf de Cortina, si que lo que anterior, para que no quede tan seco yo, porque seco no me gusta. no, más no, no vale humedecerme con manteca Eh, Monra, leonó venían todos de un panón. leonó y todos los gatos felinos esos trasvestidos Eso. que eran mitad felino, mitad humano, tenían separaban dos patas. ¿Qué sé yo? Vinieron por un problema de un, en, en su planeta original que era tondera Pero no venían a la Tierra. Sí, eran la Tierra. Claro, que, o sea, era, y nunca aparecía ni uno humano. Para pero era el tercer planeta en una época previa o del cadente o posterior, pero no con ah. nosotros conviviendo en la misma era. Hacía había referencias claras como las pirámides, era como un estadio previo al ser humano viviendo erguido en este planeta. Y estaban ahí. Me acuerdo de personajes míticos como los Berbil de goma que estaban ahí unos ositos mezcla robot y Moonra invocando los antiguos espíritus del mar transformen este del cadente en Moonra ni de esas frases que te quedan de niño que se repiten una idea como ¿Y la de la novia de, de Munra como era Munrana que aparecía munra. en una nave no, no, no era la novia la no, de munra, no era la novia había un era. personaje que era Munrana que aparecía en un Munrana. barco así <risa> no, <risa> no pudo munra. evitar invocar una <risa> <risa> pero eh, había re... la luna ya, ya había reptiles que eran los, los malos de menos poder, que eran reptilos, chacalos, eran. No eran reptilos, eran mezclas, yeah. eran mezclas. eran mezcla, era una especie de. como hay un dibujito de los de Disney que era nave y león, bueno, era esta mezcla entre algo y algo. Bueno, no era mezcla, sí, en realidad Reptil era un reptil, Chacal la... era un Chacal, pero en todo humanizado como si le hubiese dado una supermutación. Claro. Es? Cubil felino, el vehículo estaba bárbaro, que era el, ¿cómo se llama? El, Sí, el tanque de rotondre, qué sé yo. Era, pero la mejor el mejor <risa> capítulo que recuerdo, para pará, pará, pará. La atrás tenía. <risa> el mejor capítulo que recuerdo de una pelea mítica entre la espada de, de, de Leono, que era claro. el que tenía el ojo de tondera, el loguito en el medio, era el medio nazi tenía un loguito muy fuerte esa empresa del de, de superhéroe. Y que se peleaba con Scalibur. Una pelea ¿Ah, genial, sí? eh, misteriosa, que que un caballero, lo verdad que era Munra disfrazado que para ceñir la espada tenía que ser un hombre noble y mundo se había disfrazado bueno. Eh, y una pelea fantástica y el ojo de tondera muere Palma ahí. Y Excalibur le clava en el centro y Palma el ojo de tondera y después bien. de, puede ah, de todo. Y, y León no ha hablado con Obi wan Kenobi también en esa <ríe> serie. Me mataste, tenía el gato que hablaba pero no se sé No, dónde. pero sí se Ah, no con, un, no, con el fantasma, el, el, el sí Yaga. Era el, no era el padre o una cosa así, de no, no, era no, el sí, sí. Pero aparte Eh, Leon, es una vale cosa muy extraña porque de, de tundera salieron unos siete, siete gatos locos elegidos para salvar al mundo. Bueno, ¿Un la ca cara... Muy grosso fue cuando eh, a Leo no tuvo que compartir los mismos Thundercats. Ay, no me acuerdo de eso. Sí. Para ser, oh. para ser el líder tuvo que... Ah, es verdad, no, sí, había, había pruebas, sí, sí, verdad la, para las pruebas para ser eh, líder. Fue uno de los primeros capítulos. Sí, era, no, oh, fue una saga, fueron oh, cuatro, cinco, seis enfrentamientos con Pantro. Pero eh, estaba bueno la serie, da mucho para recuerdo y no tengo tiempo para recordar recordar no, Me gustaría hablar mucho, pero bueno. Vamos a escuchar eh, División Miami, serie también en ochenta y pico, 85 86 cinco, ochenta y seis, por ahí, -Doma haciendo bla, bla, bla, y Michael y haciendo... ¿Cómo se llama que cantaba? Don Johnson. Don Johnson promocionando el próximo estreno. Eh, que de la película que va a con Corinne Farrer claro. y el negro de el negro que van el Oscar, parte <risa> eh, de Escuchamos un, el tema... Y no hay poco, uno de esos. No, sí. no el opening theme, sino un tema que solían usar en momentos determinados de la serie que Martín le trae más recuerdo, escuchamos la canción de Sony, que era el Claro, de Sony Cuando andaban su Ferrari. Eh, Sony creo que theme, Sim, esos nombres que es bárbaro que le ponen los temas específicos. Escuchamos. Lo. No. Gracias. Ya está. Fue Yolki Palki. Aquí se termina la semana, se termina la programación de Radio Universidad. Qué tipo copado que soy. No, Chao. no se termina la programación la de Se termina bien. la gente hablando al micrófono. La, la, la programación sigue sí, durante toda la noche. No, no, no. Aquí se termina. Canséis de ser sexy el disco de la semana de Dismont. Day time.